chimata un accidente a punto de suceder. no es victoria, sobre el mal y sobre nada. Y si es la forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria, que se abre de par en par. En busca de algún lugar que devuelva lo perdido, no olvida el que finge el olvido, sino el que puede olvidar. Maglio Benedetti, el olvido. El olvido ¿Qué tal, amigues de Pachi? Arrancamos un nuevo programa de Pachi Armata 19.02. Eh, venimos un poco, como bien decía Eduardo, del programa anterior, Palabras Mágicas. Así que bueno, ya hicimos el, el calentamiento, jugamos un primer tiempo y ahora venimos por el segundo. Eh, un poco cansados. Y esa voz que escuchaban era de Juan Ignacio Velado. Juan y que tengo aquí a mi frente ¿Cómo te vas, Juan? A mi todo, todo bien. Eh, contento Y, y bueno, por este patch especial que se viene Es un patch especial, espero que no lo dije Es eh, especial sobre el olvido Ya hicimos una descripción especial que era sobre la muerte Aquel especial, bueno, ya ha pasado hace un mes Acabaron el olvido Acabaron en el olvido, bueno, <risa> el chiste fácil, ¿no? Pero antes quiero presentar, y no me quiero olvidar Del de otro conductor de este programa Que es Martín Granito, como te lo amas ¿Quién se dice? No, no, Todo bien, él... El... Conductor que aparte trae el termo y el mate de piña El mate de piña sí. El mate de piña Eso era el historiador el mate No era el mate de Felipe el mate de, de pincho piña no, Acabás se lo había robado, ¿no? viste en alguna conferencia Y quedaba como, cumplir, trofeo de guerra mi. Tengo el mate de piña bueno, Podría ser un buen recuerdo Hablando, la negra, hablando, de, claro. hablando de la memoria claro. Y hablando justamente del olvido de la memoria Quería preguntarle, ¿qué para ustedes? Eh, específicamente, si pueden definir Ahora esto es como las avinanzas, ¿no? Que, si no, si no, no. si sí, no, no, no. Así que bueno, quería preguntarle, para cada uno de ustedes el, el olvido? Y va a arrancar Juanita. ¿Pero arranqué? ¿Ya te olvidaste? No, pensaba en particular, digo más allá de que es, es, es sobre el olvido y uno piensa aquello oh, es que, que eh, quiere o desea olvidar. También digo tiene que pensar en la contraposición, en lo que no quiere olvidar, para esto de bueno no, no repetirse, ¿no? no repetir errores. Eh, y bueno, indudablemente en el contexto actual eh, pensaba en, en la represión de ayer eh, Pensaba en los nombres eh, de aquellos diputados que aceptaron ¿no? este presupuesto de ajuste y de hambre Y sucede todo lo contrario, y esto, ¿no? bueno no, no querer olvidarse de eso Pero también porque charlábamos un poco la pérdida del programa eh, Y nos hacíamos preguntas, entre, por lo menos a modo de, de broma si se quiere Pero para ponerse un poco serio si uno tuviese la posibilidad de olvidarse de algo, de algún suceso, de alguna persona... Digo, ¿lo harían ustedes? ¿Nos estás alimentando algo? Sí, no, alguna. Nada. Nada, nada. nada. Sí, yo creo que sí. Pero, ¿y, y quién te dice que no lo olvidé? ¿Cómo? ¿Quién te dice que lo que quise olvidar no me lo olvidé ya no me lo he olvidado? Te en septiembre. No lo sé. ¿Cómo saberlo? Tal vez sí. Así que bueno, yo creo que igual si tuviese la posibilidad, como Juan y dice... De olvidar algo que ahora recuerdo claro. eh, Calculo que sí Y lo haría eh, Pero para... ya, pero tenés algo puntual Lo, lo decís, lo haría como diciendo si da la posibilidad lo... No sé, es un ejercicio de psicoanálisis Que me querés hacer no, en el momento en vivo. <risa> en vivo Bueno, calculo que sí calculo que Hay cosas que todos queremos olvidar Dejá de decir, calculo que sí Bueno, sí Ahí está. <risa> Ahora quiero saber qué es el olvido para, para Martín Sí, eh, a mí... Ponle, en ese caso en particular de, de querer o no olvidar, no, no quiero caer en una frase cliché eso, pero si realmente piensan que somos el cúmulo de todas las experiencias, lo bueno, de lo malo, de, de la meseta incluso, de, somos una mezcla de todo. Digo. Es como obvio que si uno puse, puse, fuera un arquitecto y pudiera decir en esta cosa pongo lo bueno, en esta cosa pongo lo malo y borro todo, sería fantástico. Pero al fin y al cabo que lo que somos hoy eh, en este web de Partido Armata es una mezcla de todo, digo, de todo lo que vivimos. De aquellas cosas buenas que nos pasaron De las malas, de las que creemos que pueden ser buenas En el futuro, de las que pensamos que pueden llegar a ser eh, Desfavorables en un futuro Realmente lo, lo, lo pienso y lo veo así Utilio eh, <risa> claro, Como decía yo, digo, esto de Aquellas cosas que causan dolor Pero que uno dice, no, eh, está bien tenerlas en el recuerdo Para quizás no volver a repetirlas O para tener un aprendizaje digo, ¿no? Bueno, pero hay <risa> otras maneras de aprender también no. <risa> Es una apología de sufrimiento De alguna manera Eh, no, entiendo. Siempre se dice que el sufrimiento es un buen maestro, o así, o la cómeta? Puede ser, puede ser, hay muchas frases. <risa> hay mentiras, pero es que hay una que, que dice así. <risa> John Lennon. Ah. Claro, en la imagen negra ¿viste? y es el, el Ravi Shankar. Sí. Eh, Prefería John Lennon, pero bueno, pero es bueno, sí. Capaz que en inglés lo dijo En realidad igual, no sé En qué idioma En el idioma no liberal Aparte lo que supuse Escuchando lo que decía Tincho Acerca de esa pregunta que hizo Juani Era que él prefería no olvidar En todo caso Recordar las cosas buenas, recordar las cosas malas Y de para que en un futuro Ayuden a aprender o a cambiar Pero hay otra teoría a ver, a si las personas no cambian, que en todo caso va a comentar los mismos errores una y otra vez. Está él es lo cosa tropezarse con la misma piedra. Eh, una y otra y otra vez. No sé, lo dice Luis Miguel, creo que lo dice. <risa> no, <Suficiente>, la... <risa> no, eh, no, pero viste bueno, es, el tropezarse de una práctica ya hecha, sí, como es. como estas cabras que dudo que exista. <risa> pero no, no, no, no lo pongo en tela juicio en realidad. Eh pero Eh, vamos a, a... Me perdí, me perdí en... Te te olvidaste de lo que quería decir Pero digo, capaz uno lo está pensando eh, Perdón si sea lo mismo, ¿no? Eh, uno piensa, claro, en experiencias que te marcan En eh, una pérdida, en una ruptura Y vos decís, bueno, en eso no lo quiero olvidar, lo quiero mantener fresco Pero quizás cosas más sencillas No sé, un día que pasaste mucha vergüenza en el corte O olvidate de eso, no te... No te creo, creo yo, capaz de... El efecto mariposa o sea, que hace que lo que sos ahora, digamos, cambia todo. Cambié, cambié. Puede, puede ser. La, la ¿Cómo saberlo, parte ¿Cómo o sea, saber bueno, si mirás vi. eso? Eh. Bueno, Lacoy, la otra visión te puede decir que ese día que tal vez te sentiste súper avergonzado te sirvió en la siguiente oportunidad, cuando avergonzaron, mm. para tener una nueva experiencia. ¿Todo bien, vivís, para... Si todo lo vivís por primera vez, probablemente haya sensaciones raras en los 92. Puede ser, puede ser sí, pero es válido, es válido Yo eh, no quiero insistir, pero lo voy a hacer <risa> pero, no voy a insistir, <risa> pero suponete que esa experiencia que bueno vos decís que, que te marcó de por vida eh, Para bien o para mal, ¿no? Porque sí, puede sí, eso sí, para, para cualquiera de los sí, lados Supongo que para <risa> mal si la querés olvidar medio, raro, No, de, raro, pero bueno, a lo que dice Tillo es que también eh, forma parte de tu personalidad Entonces tal vez de grande y sí, Pero capaz te limita un montón Capaz te limita capaz que te ayuda a decir bueno, eh, esto de chico no lo, lo sufrí, no lo quiero sufrir más de grande Eh, y me ayuda para, no sé, desenvolverme de manera Puede ser eh, Ahora, ¿quién te dice eh, Que eso va a ser así o no? Es como algo completamente inchequeable Imposible te... de responder Es un proceso, digo, inevitablemente Uno no puede decir, yo este día actué así Porque pasó esto tenía cuatro años digo, Es como es un proceso permanente digo, Cosas que vamos resignificando digo, Capaz que lo que vimos como malo De repente se transformó en algo que sí Trae Wordmark, pero uno hizo una síntesis Y sacó cosas positivas Puedo ser. ¿Quién dice que, que sí? Todo muy Pasaron cosas. ¿Quién dice que no? Aparte, Tinchodino por los cuatro años y yo creo que no tengo memorias previas a los cinco años. Por ejemplo, para hablar del olvido. Sí, totalmente. Yo tampoco. Y, y, por ejemplo, yo creo que antes de los cinco años tal vez me hubiese servido alguna adivinanza y hoy me hubiese servido. No, no, no, no, no, no. Y hoy me servido para, para contestar. Eh, con esa, con ese, hacer un retruque, ¿no? <risa> eh, pero bueno y hay... Creo que la memoria en este caso es, es algo muy, muy muy frágil. De hecho, hay mucha gente... Bueno, también es muy famosa la frase que dice... No me acuerdo que dice ayer. O no me acuerdo que comí ayer a noche, más, más de saber popular. Sí. No, no sé si... A te... mil, eh, diría que es engañosa. Uno, uno a veces cree eh, que los recuerdos son totalmente fidedignos, digamos. ¿no? Que lo reconstruye tal cual pasó. Y suele ser todo lo contrario, digamos. Está totalmente... Eh, Contaminado por otras cosas digamos que están en la cabeza También están almacenadas Algo que me sorprende bastante como seas Seguramente ustedes dos que no supieron decir Una vergüenza, ni una adivinanza Seguramente <risa> alguna almacenada tienen que tener Bueno y decinos una adivinanza eh, Redondo, redondo, redondo barril sin fondo Increíble La más fácil, <risa> la más fácil del mundo Creo que el Vamos a decir que estuvimos antes en Palabra Mágica en el, claro. exterior, el conductor nos preguntó adivinanzas a mí a Dylan y no los dos. Pero andar. creemos que, que el público de Edu también ya es, no es nuestro público. Sí. Se mantiene, hijos. El, sí, sí. La radio se mantiene claro. en vial, pero claro. es bueno, con volumen más bajo. Claro, sí. Claro. Empiezan a hacer otras cosas. Claro. Se, dispersan, se dispersan un poquitísimo. Claro, si estás escuchando atentamente, vos no, te pones a, no sé, a merendar... A, ah, claro. qué sé yo, tenés los oídos, los lavabas, tenés ropa sucia, vos bueno, lo vas. Nosotros <risa> acompañamos ahí de fondo, hablando de la memoria y de adivinanzas. Pero digo, ustedes claramente tienen alguna adivinanza porque han, han escuchado, o sea, vos, seguramente más en la infancia, pero en el momento capaz, ¿no te acordás? También la parte de la memoria selectiva, digo, que agarran También. la intensidad y lo guardan y lo que no les interesa, lo, lo ocultan. Pero somos como una especie de... ¿Qué ¿Qué de ¿Por qué sucede eso? ¿Por se hablamos sin saber esto? <risa> no es respuesta de nada. Es como... de un psicólogo. ¿Por qué sucede eso? yo eh, ¿Qué cosas? Eh? Eh, el tema de una memoria selectiva, como dice Tincho, muy muy sagazmente. Eh, pero una memoria selectiva que no, no seleccionamos nosotros, en todo caso. No, la selecciona, no sé, el, el cerebro, en todo caso. ¿El eh, cerebro no es <risa> Para, <risa> para cualca <que> haya tenido. <risa> para, para, para. El, que es nuestro, bueno, pero uno no puede... Cuando jugó al fútbol, por ejemplo, el cuerpo es nuestro, pero a veces no hace lo que nosotros queremos. Eh o no queremos lo que nosotros hace. <risa> no hacemos lo que... No. Que confundan no significa que estás yendo por el buen camino. Pero, ¿qué, qué, ¿por qué seleccionamos cosas que incluso, como decías, tal vez son cosas que nos avergüenzan, cosas que no queremos recordar, claro. sin embargo, al momento de dar una charla, se nos viene en ese momento vergonzoso en la escuela, por ejemplo. Eh, se llama sí, como un boicot. La búsqueda misma De no que se repita Una, una especie de autodestrucción Por dentro pero, pero no funciona Digo Esa búsqueda De no querer que se repita Digo Es que idea Voy a recordarle pues, pues, Es como que sucede Todo lo contrario Depende Sí, depende eh, Claro, depende de la claro, persona claro, claro. Hablo claramente De mi subjetividad <risa> la Pero digo En ese momento Porque no es que uno lo, lo recuerda como diciendo Bueno, hice esto mal Y ahora lo voy a cambiar Si no es como Te va a pasar de nuevo. Sí, por eso digo te, Claramente lo es personal. Pero por eso digo, te paralizo te mantiene alerta Claro Es una, es una... Una de las dos cosas O ¿no? puedo Sí, bueno, eh, muy buenas Muy buenas Pero nunca vamos a tener respuesta Porque en este programa No, no hay respuesta, solamente claro. plantea preguntas. Claro, te preguntas Estoy discutiendo para Chiribata La primera pregunta y después se suceden muchas otras Y esa no tiene respuesta Esa pregunta, así que nosotros Siendo las 19 13, escuchamos Un poquito más de la cortina y ya volvemos Con algunas columnas especialmente Dedicadas al olvido con mi forma de ser la terrible facilidad que tengo yo para perder Pierdo la ropa y pierdo apuestas En pocas copas pierdo lo que llevo apuestas Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos Cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar Perdí el pudor Perdí mi... 1915 seguimos en la idea de Rabia Nauta, seguimos con Pachirmata, el número 27 eh, que hemos decidido hacerlo un programa especial, pero antes de seguir con las columnas que vienen vemos. preparado, te quería preguntar, Choco Juanín, quien quiera que, que pueda responder esta incógnita, que no es una adivinanza, pero es las redes sociales de Pachirmata. Las redes sociales son Instagram @PachirmataOK, okay, YouTube Pachirmata, le ponemos más onda entre muchísimas comillas, ¿no? A la palabra onda al Instagram si nos pueden seguir por esa red social Youtube ah, está disponible también Por si quieren ofrecer de los olvidados primeros episodios eh, y Olvidados los, pero vi, no olvidables. olvidables ¿Cómo? Olvidados pero no olvidables Bueno, <risa> eh, totalmente <risa> subjetivo <risa> Lo que estás diciendo Así Bueno, ahí tenemos las propias Las redes sociales Y como hablamos de columns Hoy en la presentación Nos olvidamos por alguna manera De, de presentarlas Aunque, Fanny tiró una especie de punta, si se quiere, con una, una pregunta filosófica, la cual no respondimos, aparte, o respondimos de muy mala manera. Pero, primero que, antes que Fanny, va a venir la columna de Martin Glanick. ¿Qué te olvidaste, Pincho? La verdad que, eh, pero que de nada, por lo menos, eh, en, esta, en esta columna la, la intención, cuando cuando pensamos el, el especial, hablar del olvido, en mi caso particular era pensar el olvido como una, a veces una decisión, por esto hablaba de memoria selectiva, una decisión medio particular digo, de la gente, tal vez de reconocer ciertas figuras fundamentales de la música, que con los dos ejemplos los lo voy a dar, y obviar a la gente que estuvo por detrás, por ahí. Aquellas personas que se acercaron y pusieron un poema, o pusieron una letra, o, o estuvieron realmente muy cerca del proceso de, de producción, de un hit muy conocido, y por eso hablaba un poco de memoria selectiva, como ve... Por ejemplo, figuras como Piero, figuras como Cerati, bastante consagradas y de repente se encuentra con, detrás, detrás de sus grandes temas historias para contar. Hay gente que metió realmente mucha info, mucha pila y ayudó realmente mucho y después quedó relegada, olvidada, quedó un poco... Eh, sí, justamente olvidada por parte de la gente, entonces la historia de Pachidormata que dicho sea de paso es la idea madre de, un poco de Pachidormata, es retomar esta clase de, de historia. Si les parece, vamos a escuchar eh, un tema eh, realizado en realidad core realizado eh, por Piero por, por un artista muy conocido vamos a escuchar un cacho y después les quiero contar un poco de la historia de cómo se realizó este Soy agua playa, cielo, cala, blanca que está gran Soy manante cogento y américa Soy un montón de cosas santa Mezclaro con cosas humanas No te explico Cosas mundanas Fui niño con una grita de chamada Más miedo que un después tan bella esa palabra quisiera ver tu palabra admirada al pasarso no con tanta cita cuando cantan de sino por lo ojo sin traspasar no comptesar pas solat jo Ai pensat per lo la última Na dir que cada cosa no sé bona No dormir Que s'ha roque se queda fora Va a tocar NUEVA, NUEVA, NUEVA, NUEVA, NUEVA pie, decimos, Soy pan, soy fácil, soy aquel paz, soy más No solamente conocida por Piero, sino que Mercedes Sosa es una versión eh, también ultraconocida Y tuvimos dos invitades que cantaron este tema, que fue una trío en su momento, y en maipú si estaba bien la pronunciación, en Baripú también tocó sí, Obliga fueron las chicas de una trío que medio nos mencionaron al pasar que toda la gente asociaba este tema con Piero, pero que en realidad quien lo había compuesto, por lo menos había compuesto la letra, era otra persona. Es verdad, le doy una columna. Sí, sí, sí la verdad es que sí, le doy una columna. Eh, justamente de esa otra persona que te va a hablar, eh, aquella persona que le puso la letra fue un poeta uruguayo que se llamó Luis Ramón y Igarzábal, Eh, nació en febrero de 1948 en una colonia, en un pueblito, no sé cómo llamarlo, tiene 72 habitantes, eh, se llama Rosel y Rius, eh, forma parte de, de, del departamento de Urano, que de, está justamente en Uruguay, que es un departamento incluso muy chiquitito también, tiene nada más que 2.000 habitantes, una zona obviamente muy rural de, de estancieros, eh, campesina, que en, esta, en este lugar fue, fue creciendo Luis Ramón también es periodista, fue periodista en realidad, escribió en el semanario Panorama de, de esa ciudad de Durango y en el periódico Río Negro de la ciudad de Legal Roca porque vivió en la década de los 80 y la década de los 90 allí justamente cuando vivía eh, acá en Argentina escribió un libro de poemas que se llama Cartas a Nicolás esta es tal vez su obra más eh, emblemática pero lo que destacaba de él es que siempre fue un, un apasionado eh, de la música era fanático de Serrat, de Alfredo Sintarraza, que vimos la columna, de Chico Warke, que mencionó Dylan en eh, un par de programas eh, atrás. Era una persona que le encantaba la, la música, era de escuchar mucho, era de leer eh, mucho. Y se dio esta conexión con, con Piero. Él logró eh, el contacto a través de, de una conocida y le empezó a enviar poemas todo el tiempo. Enviaba eh, poemas a Piero, también envió a otros artistas, pero el único, el único que agarró, por así decirlo, Eh, fue Piero, de ahí sacó eh, El artista esta canción Soy Pan, Soy Mas eh, Soy más la realizó La colocó en su disco Calor Humano de 1981 Luego Mercedes Sosa también, como decía, cantó un vivo Un vivo, perdón, en 1982 El tema se hiper popularizó eh, Por así decirlo, pero nadie realmente Asociaba eh, esta letra O esta, esta música a, a Luis Ramón y Garzabal como, como Mencionaba eh, Él luego una larga enfermedad, muere en 2005, muere a una edad bastante joven, y al ser un, un periodista y un escritor y un poeta muy reconocido en su departamento, recordemos que como decíamos era un departamento muy eh, chiquitito, en 2013 le ponen a la escuela más emblemática del lugar, la escuela número 47, le ponen el nombre de, de este escritor, un poco para recuperar eh, la, la relevancia que él tuvo en ese espacio tan chiquitito y cómo eh, logró eh, meterse de alguna manera eh, en la música escritura. Eh, que todos os conocemos Quería continuar con otro tema Este obviamente un muchísimo más conocido incluso, que, que que acabo de dar eh, Estamos hablando de persiana americana De, de Soda Stereo Ah, no, sé, no se te haga pornista No, no, exactamente, claro que tuvo, que tuvo un montón de versiones Que también fue cantada por, por varias personas Pero obviamente está escrito compuesta por, por Gustavo Cerati Vamos a escuchar también un cachito Obviamente es un tema súper conocido Pero vamos a echar un rato Y ahora quiero contar la historia también De quien escribió esa canción Signos, que es el tercer eh, álbum de estudio que tiene Codaterio, editado en 1986. Ese disco tenía la particularidad de tener dos lados, lado A, lado B y la el primer tema de, de la B. Pero eso sería. La, la historia de cómo se gesta eh, la policía americana es muy particular. La escribe eh, un artista plástico que se llama Jorge D'Afuncio, eh, es el que escribe la letra. Y un poco que está olvidado, primero no usar del riñón un poco de del ámbito musical, si bien después sí despliega un poco sus dotes musicales, por la mergadura de Zellati inevitablemente, porque obviamente uno escucha versión americana y lo va a asociar siempre con toda historia, siempre con Gustavo Zellati, y aparte porque su apellido, porque Jorge D'Affuccio, se confunde permanentemente con el cantante de Las Pelotas, que se llama Germán D'Affuccio, que es aparte el ex guitarista Sumo, un artista súper conocido, Y en realidad eso no tienen ningún parentesco, son dos personas distintas Pero mucha gente cree que por si americana la hizo el cantante de las pelotas Justamente es lo que te iba a preguntar, si era de alguna relación Náquive, <risa> <por él. risa> <risa> <risa> El amigo Jorge D'Affuncho, como decíamos, es pujante, apetar plástico, escritor y músico eh, Nació en Canadá, en una ciudad que se llama Halifax En una ciudad canadiense, luego se mudó a La Plata, vivió acá un tiempo vivió en, en Capital Federal, en la ciudad autónoma, y luego se trasladó a Moreno, la ciudad de, de Moreno, muy cerca de, del conurbano bonaerense, donde vive hasta día de fecha. ¿Y se da el caso de Araciana Quericana? Se da porque en 1985 él iba en el auto, él siempre fue docente, siempre laburó como docente de plástica para, para bancarse un su vida eh, artística. y en el auto, volvía de una clase y escucha que, que en la radio en un, en un programa que se llamaba Submarino Amarillo, que se daba por Radio del Plata Estaban diciendo que eh, O en realidad estaban llamando a que Personas envíen letras, envíen Distintos eh, escritos para que Determinados artistas, se hablaba de calamar Se hablaba ya de Solstere Puedan incorporar a sus discos, imagínate para cualquier Persona aficionada o incluso alguien Entendido en el tema, era una oportunidad fantástica La agarra, escribe todo lo que puede eh, Lo pone en un sobre Y lo envía Y ahí se entera Unos días después, una semana después, no solamente que le hubiera gustado mucho lo de y que había ganado Sino que a Gustavo Cerati le gustó mucho un texto de él, pero no lograba confundir la, me la melodía, no pudo llevarlo un tema Esto que, que podría haber sido algo triste y algo que era anecdótico Fue lo que decidió de alguna manera que a Gustavo Cerati lo tenga en el radar, Que lo llame por teléfono, que se dé en determinados encuentros Y lo que hizo Gustavo Cezatti le dijo, estoy medio trabado con, con los temas, estaban preparando este disco de si no estoy medio trabado. Yo te voy a dar títulos, te voy a tirar las bases, te voy a dar indicios de lo que puede ser. Vos escribí la letra, le dijo a Jorge, y vemos qué onda, qué sale. Y Jorge Cafuncho, que es muy, muy fanático de, de la novela negra norteamericana, del cine, del cine, perdón, de la de literatura detective, detectivesca. Eh, Raymond Chandler, por ejemplo, de Sidney Sheldon, muy fanático. Empezó a moqueñar cuando leyó que un título era persiana africana en, el, en una agencia de efectives, en la noche, en el a cigarrillo, en el ruido de la calle. Y le lanzó, le dio a Gustavo Cerati una letra. Lo llama Gustavo Cerati le dice la letra, quiero que sea un poco más romántica, le hace un poco de modificaciones y es el resultado final eh, que tenemos y que escuchamos. Obviamente el tema se hace muy conocido. Signos es un que le permite a todo estéreo ir de gira prácticamente por, por toda América. Y... Eh, e instalarse con una de las bandas eh, más reconocidas y Jorge eh, queda como siempre enganchado con, con esta música de Bufo Serati, era muy amigo de Luca Prodan eh, también muy conocido Luca Prodan y sí, le, le da un poco a sus dotes musicales escribe canciones para una banda eh, que se llama Schlazenbach perdonen la, la pronunciación era muy difícil eh, canta en una banda propia que se llama Los Incómodos y otra que se llama eh, Lenin Pop Como decíamos, su, su rol docente mezclado a, a su capacidad de artista plástico, de escritor, de poeta, fue toda esta mezcla que, que le permitió formar parte de la historia de Sol Estéreo, porque eso es al final eh, lo que termina de con Jorge Tafunchi. Dos menciones chiquititas notables de casos similares. La mano de Dios, el tema que todos conocemos eh, por ser interpretado por Rodrigo, es hermosamente interpretado por Rodrigo, es un temazo, pero no pertenece justamente a Rodrigo Bueno, sino que la escribió eh, su cuñado en ese momento, Alejandro Romero, que era la hermana de... Eh, Alejandra Romero, que fue exnovia eh, de Rodrigo, un tema que nunca llegó a grabar en estudio porque falleció hace eh, poco tiempo hay dos versiones en vivo, una de las cuales está sosteniendo un papel, que fue lo que él transcribió del papel que le entregó eh, Alejandro Romero, y por último otro tema dedicado a Diego Maradona que es Dios, que es el tema de las pastillas del culo, no fue creado por el Piti Fernández, por ejemplo, no lo compuso sino que lo hizo un taxista que se llama Alberto Beto Sueiro eh, la historia es muy lo a contar, lo más top, se sube a un taxi El Pity Fernández se encuentra con el, el Beto Sueiro Un tipo super verborrágico Que le encanta ver como a todo buen taxista Empiezan a intercambiar ideas Cuenta esta, esta intención Que me va hacer una canción sobre Diego Al Pity le gusta mucho, un tiempo después Se encuentran con un productor y así se da la mezcla Se unen y escriben ¿Qué es Dios? Un, un verdadero temazo Bueno, ahí pasaba a la columna De grandes canciones que no eran de, de la artista que nosotros pensábamos que eran Así que bueno, cerquete y estuve investigando un eh, Bueno, ahí pasó entonces la columna, como bien decíamos. La próxima no. Me espera lo mismo, digo. La misma, la misma, la la misma, misma la en investigación en para la próxima. La... la mía. ¿Me estás volteando, <risa> Juan? Vos haces el carro, te de la mía. Bueno, así como Juan tira para abajo, vamos a escuchar la tanda publicitaria, la, la, la tanda de propaganda de López Vázquez y ya volvemos con más Pachi Hermata.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 Festival Astillero Solidario 27 del 10, 19 horas Humano Hormiga Aprende a sobrevivir En el centro de tu... Numpal y Sangrantes Club Astillero Horacio Sestino Entre Quintana y Moreno Estradas anticipadas 300 pesos Organiza Comisión Fondo de Lucha Fondo de Lucha Aquí Río Santiago 27 del 10 19 horas su hormiga no palidece y el siga sangrantes festival acilio solidario la flor más dulce de mi jardín festival. Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre Otro Viento llega a la casa de Santa Cruz en uno entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando, manejan percusión y simbiosis. Desde temprano feria, morales en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebidas a populares. Facebook, colegio Cultural Otro Viento. Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 Pachi Jueves, desde las 7 de la tarde Por Radio Nauta FM 106.3 a las 19.35, volvemos en este especial de Pachidermata sobre el olvido, ya pasó la columna de Martín Grané ya pasó la introducción en donde hablamos de donde cada uno pensaba lo que era el olvido lo que ya pasó también, pero quiero recordarlo son las redes sociales, el si uno está de amable de decirlo, dijiste quiero, hacerlo <risa> no, te, te voy a hacer el favor Instagram Pachidermata okay. Youtube Pachidermata a pesar de la onda no sirve nada Hace 15 minutos, no de ir al juego Tiene no pensás que Si lo sigo mejor ahora, capaz No Yo regresaba Como fue el otro día Seguí que sí, yo creo que la controló Bueno Mirá, Dilan Si puede gastar ese micrófono Bueno, seguimos con las preguntas la mala onda Juanito, yo quería decir cuando... Eh, que las que venían después <ríe> la de Tincho iban a la que después de, de armadas, la de la <ríe> vi claro. que con menos investigación ¡Déjamelo, ¿dé dale, dé de que me pasé las 2 de la mañana, hasta las 5 de la mañana empezando Pena bueno, oh, o... no Y yo también No Eh, y como viste dije recién, de, de Gustavo José Pena Casanova Es así el completo También apodado príncipe Como algunos le decían No por el Sino por el principito El libro para de, del francés No, nunca, nunca me salió de pronunciación no ¿Está no. okay. no en el caillo? Un raro este Interesante Me estoy No le tiene en Y nunca me interesó leerlo Ni por mi cuenta Bueno, bueno mí, sí También se sí me decían el colegio Si yo no. no lo vi Bueno, lo que pasa es ese desprecio pretencioso de ARMY ah, mainstream Y bueno, así fue pasando los sueños lo habia leido Incluso con el indie sí, sí, ya era así un <risa> de un <risa> Bueno, a mi me paso que en la tampoco lo habia leido Pero bueno, después de grande me intrigaba mucho Y de cortito aparte Eh, interesante igual, no, no, no puedo igual compararlo con ningún otro libro para indie eh, o, o libros en general, no, no, no Me cuesta, me gustaría decir bueno, Como decís, no sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si es bueno. Pero bueno, eh, primero en La verdad es que es el príncipe de Gustavo José que fue un subjugayo generalmente conocido en la escena Ander de los años 80. Hoy Eduardo nos decía que estuvimos escuchando el otro día tiene una resminución que está un poco de jazz, con, de jazz, con mezcla de un poco también, de música brasileña tiene que ver... Aunque él es uruguayo, estuvo en un tiempo En eh, Brasil Precisamente en San Pablo Primero primero, en realidad eh, Hay que ver la trayectoria Hay que decir que en 1075 Es eh, sobre, sobre plauta eh, Y armonía Para luego completar sus estudios De manera autodidacta con, con la guitarra, la flauta La armonía, la y la voz Así que una especie de todo terreno En el terreno de, de los instrumentos musicales en los 80, como es un apetite más sustituto, viaja a, Pablo, a influenciarse de la voz anual y del tropismo del país, que es un juego que habíamos hablado en ese especial, de ver si como por ese mini especial, integra y se integra conjuntos, entre ellos, y para fin, por la pronunciación la misma pronunciación que hoy, eh, hoy te retó de Harold Anderson si ustedes se bien por ustedes, Capote, parece que eres la carga de las Empieza de tríos Es un poco complexo en ese sentido Es como un con una banda por varios grupos a veces Como que no tiene una, un, una banda fija, digamos Entre 1990 y 1991 Graba el Fondo de la Juventud Aquí en Buenos Aires Un que se ha editado en 2005 Por la hija Eliepena La cual vamos a canción de ese disco Llamada Exumidos de Caracas Se hace tan famoso y también se utiliza en eh, los jardines de infantes música para, para niños, en ese momento. Eh, en el año 2003 vivo, en el que participa una banda El Club Tobi. Y luego eh, empieza a, a bueno, hacer eh, un disco desconocido, hasta que es distribuido en un programa de, de, de televisión, que por ese momento tenía la voz y se termina moviendo. Eh, al otro año, en los 4 a los 48 años, naciendo de un En su vida, solamente buscar sacar dos discos, eh, Amigas, en 2002, y el recital, en el 2003, recordemos que en el 2004, se a partir de ello, su hija, eh, Eli Penna, es decir, sí, Eli, Dianu, eh, ella le explica en una entrevista que, que su página no se en realidad eh, creo que la única persona que se llama así en el mundo No, no, no, es no, no, no, no, no. Eh, Contaba que en realidad a los padres en ese momento que ella nació No tenía nombre Y se le buscó en y bueno, lo escribió así Y quedó así mismo que lo tiene Ya decía, bueno, muchos personajes son su al mundo de la música Pero no lo queda, no me eso, mi, soy y, Bueno, ella, con la, la, la muerte del padre, comienza a confundir eh, la obra que en su mayor momento estaba inédita. Recordemos que un músico que toca por lo menos desde los 70, 80, y tenía solamente dos hijos grabados. Porque la mayor parte de su obra estaba en cassettes, digamos, en cassettes mal grabados, así, grabados manualmente. Lo que hace es retomarlo, escucharlos a partir de ya, o de eso, a hacer música cuando iba a escucharnos. Hay una adentro de esa gente, que es en el verano ese que el papá en la las con su compañero Bruno Massi. Y se habían pasado todo ese ánimo, eh, en los caseros viejos, olvidados de su padre. Cuando con un amigo, le empiezan a decir, bueno, eh, escuchamos la canción y se la empezaban a tocar, tocar como ocho o nueve temas. recital. Eh, y el amigo dice, bueno, bueno cuando se presenta se dice, como y ellos se quedaron como, oh, no, no, no era idea pero ahora que lo decís podíamos empezar a tocarlo podíamos empezar a difundirla de esa manera no solamente de sino que de a, a, a, a tocar esa que a y en ese momento ya, bueno, le consiguié fecha así que, bueno, fue una mientras comían, eh, empezaron a mover conceptos hasta conseguir fecha en, cabo, en, cabo, en Uruguay así que de, de, de, de, de, de lo general ese fue como el comienzo de, de su carrera como, como música, porque ella decía, que en realidad lo conocía que era, que quería pero ella había todo psicología, algo que, así decirlo. Así que bueno, decía, eh, como una especie de legado, que eh, habíamos dicho que era una especie de músico de Radio, tanto para Uruguay y el curso se Así que Manu ah, no, Chao tiene una especie de una de sus acciones que, como que no, Otros de los eh, que en el show, homenaje Ha sido el Club Toby, la Abuela Coca, 4 pesos de Pina, Ana Prada, y Loli Molina, tantos votos Hay una cita, que dice, es una página web Que dice imaginandobuenas.com.uy Uy, de Uruguay <risa> En eh, donde pueden ver las letras, pueden ver canciones, pueden ver... Eh, ver ...las canciones que te gusta pena Pueden ver los directos, fotos y tambien tiene un canal de youtube donde se escuchan algunas de las grabaciones eh, de los que hablaba hoy, que se llama Gustavo Music la cita que como una cita era si el muchacho de viejo consiguieron componer estas hermosas grabaciones entiendo que la mía es compartida y me había quedado tambien eh, una especie un poco de preocupada que se un poco de, bueno de que se empezaba Oh a, empezó a masivizarse después de la muerte de, de, de ese momento De una especie Muy Claro, y siempre pasa siempre en Uruguay eh, Que le decía Algo que se hable de la música ahora Hacer ahora es injusto Como Sheryl Bueno, no sé si se le dan Pero... Tiene corazón en eso que en uno de, uno Lo recuerdan recién cuando están muertos De alguna manera, lo retoman de él es un cuadro que que Dorina veces que él prefiere hacer un recuerdo de vida, no pasa de que lo va a hacer así que, bueno, así que pasada a la columna de Gustavo es ¿no? pero no vamos a una canción, un cuadro que banda de acá que se llama Ciruelo, de una canción de él que se llama Polent. Porque bueno vendra comer una boleta cuando el frío y hay tormenta. contra de que a mí me encantará por el trabajo en salsa y mucho queso te alucinaba. una boleta cuando hay frío y hay tormenta. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me la coleta, más con salsa, mucho que eso me alucina. Como cuando lo hemos abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que estás, qué bueno que estás. Presidente, a punto de superar. No, sí, sí, voy, voy, a, a, voy a utilizar este tono de voz Porque creo que es muy alegre Y Juanito que esta va a la mejor Columna de la historia de no de este programa Sino de la historia completa lo 27, no, lo 27. no sé si denota, de cierta <risa> se curva Así que pero eso no es ningún <risa> medio Juanito, ¿qué vas a hablar hoy? Yo quería retomar A propósito este especial Columna de eh, Y película, Y dos veces Para videojuegos veces, Yo pensé que era Un número mucho más jeno ¿Viste? Se habían olvidado ¿Cuál estás educando? <risa> Dije tres Yo quería dibujarte Muy mal Y poquito adelante vamos de la hemática, no no dijimos cuál es la película es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ¿Cómo se son en sí es increíble porque generalmente no hace que sea tan fiel, digamos. A todas y a No, no, no el, el español es un caso aparte Es como que quieren mover su ser. No, no me interesa <ríe> decir Bueno, es una de 2004 Una película americana Con un reparto eh, De muchos famosos y Sobre todo en la actualidad Los protagonistas son Shin... no sé si, ¿Cómo se pronuncia? ¿Saben ustedes? Shin, Shin Kare oh, Yo he escuchado Shin Kare Shin Kare Y pues eso, sí, El límite de la investigación vamos a hacer un poquito del sí, si la trata de, de una pareja que, que se termina, ¿no? Una ruptura y incurren a lo que acá en la introducción, o fijarse forzadamente, digamos, de que el olvido de a ah, bueno, me de una cuestión de tantos años, ¿no? Sino buscar a partir de un método médico, digamos borrar, claro, borrar de sus memorias a esa persona y esto obviamente abre pues, eh, muchos interrogantes y muchas eh, preguntas filosóficas ¿Sí? esto en el caso sucede con, con la protagonista con Clementa y sucede a Jim, que le voy a Jim, porque me cae bien comentario porque no me por acuerdo el nombre de no g g g fácil, no eh, y bueno, como como escucha poco la, la banda sonora Que el album se editó En 16, el 16 el 64, Y estuvo a cargo de John Brion sencillo, eh, Tiene mucho de De lo melancólico Que es básicamente de, de lo que trata esta película que, o sea, Creo que si venís eh, De una ruptura eh, de poquito de tiempo Yo no sé si te recomendaría verla y eh, supongo que estará en las dos oscuras que eh, eh, si sí hacelo, servir para eh, darte cuenta de, bueno, como tenés que procesarlo y habrá quien te diga, no lo porque da más para el con una epachi <ríe> y te va a hacer la te diga un amigo o una para que eh, evites el suicidio pero, bueno, fue una joda, ¿eh? es una avanzación y que como sucede con Donnie Darko hace tiempo atrás que quedó en el olvido Eh, el, el compositor se tuvo que encargar De hacer o sea, si una mezcla ¿no? Esto de eh, Canciones y melodías compuestas Por él Y eh, como todo soundtrack digamos, Canciones de bandas digamos, ¿no? Entonces tenía que encontrar a alguien que era Que cojinen, eh, Lo que quería transmitir la película Que ese realmente suele ser el, el desafío ¿no? De bandas de, de sonoras Pero no es solamente decir bueno, Voy a buscar eh, o componer eh, temas copados, digamos, ¿no? o, o estén buenos o que vayan a... Tienen que irnos en sintonía, digamos. Tienen que ayudar, ayudar a la narrativa. O sea, exactamente, tienen que profundizar las situaciones, no, profundizar el mensaje, profundizar eh, la narrativa que, a propósito. Es tecnológico, es, es, también, esos interesantes películas de... de, película, de de cómo se van y eh, cómo mostrando los hechos, es como uno después los va como bar mandó el rompecabezas a medida que, que vas viviendo y, eh, y que vas que vas eh, protagonistas. Si ustedes vamos a escuchar porque todo que la canción que que usó Bryan para que no piense esto muy loco y que siendan, o sea, me la escogí y si te de acá perdón, que es un poco para ver volumen. You want me to get into this thing? You want me to get into this thing?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 Thank <laughs> you. un poquito, si siguen ahí y si no se fueron a llorar, el cuenta con 26 pistas, el soundtrack de esta película que fue que no se pueden por ejemplo, y se ven en un Electric Orchestra, The Polyphonic is Free, Super, es muy bien esto, si y The Willows, también entre otros, The es bastante interesante musicalmente Pero también creo que más que nada eh, Trajimos eh, de, de especial, Más que nada por la temática ¿no? Más que nada por eh, Como, como hablabas un ratito ¿no? Las preguntas y las aristas Filosóficas Si se quiere que, que, que desprende ¿no? Esto de lo visto En este particular hay un muy tirador Romántico de, gente, digamos, de, de, de lo que trata De lo que va Nuestra pareja Pero que bueno, tampoco también podría llegar a, a ir a otros sucesos como a plantarnos como, como en la introducción. Pero yo quiero saber sobre el camino de la romántico. No, no me estoy deconstruyendo en este momento, les quiero preguntar a ustedes si obligarían elegirían olvidar a alguna persona que ha pasado por sus vidas en todo romántico, obviamente. Bueno, pues, quizás es alguien que nos escupió la calle y te dejó de olvidar, <risa> que también es querido, pero otra discusión. El peor es mi pintura, no no, no, no Esto le ha pasado bien. No planteo eh, cambiar eh, No planteo eh, eh, no, <risa> no, no lo dudas no, no, no, Yo cuando, cuando vos hablabas de la película eh, Yo pensaba que me, me acordaba un poco de que pensaba cuando lo oí Pero me acordaba un poco de que pensaba cuando lo oí Yo pensaba que la, la película Como la sensación de querer evitar ese proceso de dolor, de malestar, de malestar, de luto que claro. en caso de romper una relación romántica o cualquier caso yo pensaba un poco eso digo, y un poco lo que hablamos al principio esto de si bien el proceso es algo que probablemente uno no, no puede pensar en ese momento y es más eh, que uno vayas a tomar decisiones presuradas de correr de maris o en este caso de decir el contratador de defensa porque te olvides de los recuerdos uno siempre queda con lo mismo y es un lo que, lo que hablaba al principio si al fin y al cabo es un, un cúmulo de todas las experiencias ¿Para qué reportar aquella película? Okay. ¿Para qué ir a la gente de ¿no? Bueno, y un dato importante de peli, spoiler, que no la vio en 2004, pero el protagonista, claro, es como que, que sucede más si se quiere la suerte de impulso, porque, digo, seguramente es gilip, solamente es válido, es decir, bueno, no el dolor, lo, lo tengo que hacer, pero el proceso es, es como que se arrepiente, y, y trata de buscar, de, dejame, algo, dejame un recuerdo. Para atravesar la realidad, yo pensaba que criticamos mucho cuando hacemos análisis de medios, en esa situación donde pasa que un, un familiar, un pariente que, que fallece repentinamente, los medios siempre van buscar eh, al familiar cercano al padre, madre, hijo, hermano, al día siguiente o a la siguiente, a muy poco tiempo, y con qué se van a encontrar con alguien que está... A función violenta, está irracional, está es absoluta sí. qué oh, oh, típica pregunta, cómo te sentís y Es, es absurdo, increíble cómo crees que me sienta Y yo creo que la película trata un poco de eso Es que lo más es que, que esta sensación es y es obvia Lo más probable que si le parás a los simpenses ya, claro. ya va a cambiarlo Con discursos, hablar de nosotros Todo este mundo, con las no acepto, digo, pero que otra la película se transforma Exactamente, lo que me a ver no, no quiero pasar un día más con la sensación Con darme todas en mi vida. Mira, a vos, dirán. ¿Te olvidarías eh, eso ya respondimos No, mira, la gente de ese repúblico se renueva ahí. Y... Mira, yo... Porque no fuimos tan específicos. Es que en general, un, un recuerdo en particular, mira, y ahora sí. yo llevo para el terreno ahí, romántico, doloroso, perspectivo. Bueno, tenés razón. Eh, en ese sentido les le un condimento más a la pregunta. La verdad no voy a responder. ¿Te lo vas a guardar? ¿eh? ¿Le voy No, realidad, para que yo no a... eh, eh, Creo que estoy de 100% de acuerdo con lo que dice. Eh, eh no, pero bueno, no tengo, no palabras, tengo, partes, no tengo palabras, no tengo argumento para, para, para ah, hablar. Aguante fue muy sueldo, se paró, es, es un tos aquerrido, se fue la mitad de la y, y no pasa sí, la, sí, la sí, pelota. Entonces, si llegue, piensas de ver, rompe. Claro, dice, o pasa la pregunta, o Y así que, voy a estar de acuerdo, 100% por con, con que no <risa> De esta claro, con, este, con este especial De esta manera, con este especial eh, Ya se fue El especial se nos fue este número 27 De Pachirarmata Probablemente, probablemente Pachirarmata Quedan en los <ríe> últimos <ríe> Así que, eh, bueno No nos olviden Y el juego que viene Y el juego que viene ponga las 106.3 A las 19 horas. Muchas gracias y nos vemos